Octavo Hadáis. Dios debe estar satisfecho con el criado para comer, y será alabado por él o bebe la bebida, por lo que será alabado por ella.